Internacional, la jugadora que estuvo en el Zaragoza de España junto a Melissa Greter. Los partidos irán televisados por el streaming de Superliga y la final va transmitida en diferido el día lunes en la pantalla de Deporte Vea y estará Carlitos eh, Altamirano. Para el estribo voy a dejar alguna información ahí dando vuelta acerca de lo que puede pasar con las plazas o lo que me parece a mí. Pero ahora estamos con Sergio Santos Hernández. Sergio, ¿cómo te va? Buen día. Hola Fabián, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andás? Todo lindo, todo lindo, acá en del Plata, un placer expo lindo. Así bien, todo en orden. Preparando, hoy, hoy van a dar una conferencia de prensa a la tarde. Sí, a las cuatro, una conferencia de prensa, por el partido, bueno, la concentración que va a ser la selección argentina acá a partir del 28, y el partido con Uruguay que se va a jugar. ese partido el, del, el es el del 5 del 7 en el polideportivo exactamente jugamos el 5 acá y el 8 si mal no recuerdo en la ciudad la barría y el 8 en la barría dos lugares que obviamente y dos estadios que conoces muy bien sí esas cosas ah, sí. que tiene ¿no? el, el, el proceso al final termino jugando en, en dos de mis casas queridas y Y bueno, mejor. Yo lo disfruto más todavía, ¿no? Y claro, y claro, y claro. Y hoy va a ser informativa la conferencia de prensa y, y un poco también como para darle este un poco más de, de publicidad a este partido de del 5, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que un partido de Argentina no necesita mucha prensa. Bueno, no prensa, quiero decir, mucha publicidad. Pero teniendo en cuenta que, que Maradona ha estado... y está todavía, gracias a Quilmes en este caso, eh, ya con muchos meses consecutivos de base profesional, de alto nivel, eh, a lo mejor hay que darle un poquitito más de, de promoción al partido, porque la gente está tomándose, la gente de Peñarola la está tomando un descanso de, de lo que fue una liga muy larga, y la de Quilmes todavía ni siquiera está en el descanso, entonces, y el partido es muy pronto, pero pero seguramente la a estar llena Eh, Marotata es una ciudad que en los últimos años ha convertido en una de las ciudades más importantes a nivel básquetbolístico del país le gusta ver básquetbol va a haber algunos jugadores ex Peñarol algunos de Quilmes seguramente por lo tanto bueno no sé los de Quilmes depende de la serie obviamente claro, claro, Pero, claro eh, y si no están ellos habrá otros de altísima jerarquía también como para poder disfrutar seguro y puede haber una sorpresa en el partido del 5 ya ya a mí eso me supera un poco, ¿no? Es parte de la organización. Yo voy a ver cómo hago para que el equipo se presente con forma de equipo pocos días de entrenamiento. Pero, sí, y bueno, vos sabes que la empresa que maneja es la confederación, generalmente dan algún algún toque extra, sea shows, sea homenajes, y lo hacen muy bien. Eh, y creo que hay algo que tiene que ver con... El más, el más importante de la historia de la Liga Nacional que Leo Gutiérrez. Claro. Pero mucho más que eso, no sé, capaz que vos tenés más información. No, no, no, no, nada, nada más que eso, nada más que eso. Estamos, estamos tratando de averiguar a ver si, si era, si se podía llegar a confirmar Sería muy lindo, sería muy lindo que se pueda eh, despedir. Eh, Leo Gutiérrez en forma oficial, jugando para la selección argentina. En el Mar del Plata, en un estadio que lo vio muchas veces ganador. Con un técnico que ha ganado mucho con él y que lo ha hecho ganador a él también en las últimas temporadas. Así que sería, y además sería un condimento más para aquel que le gusta el básquetbol y que está en Mar del Plata, ¿no? Mira, acá me voy a poner en. Voy a salir del, del lugar de entrenador y me pongo en, en, en, en espectador del básquetbol, en amante del básquetbol. Yo creo que si hay un homenaje a Le Gutiérrez por su retiro de la selección argentina. eso solo debería a la cancha o sea, Leo se merece eso y mucho más, estamos hablando de un jugador fuera de serie, que medalla de oro medalla de bronce, el más ganador de la historia de la liga eh, la mente más poderosa que yo conocí en el básquetbol o por lo menos de los que pude dirigir por, a largo plazo eh, y, y alguien absolutamente comprometido con el básquetbol en sí así que No tengo duda de que si llega a haber un homenaje como aparentemente puede llegar a ver ese simple hecho ya hace que la cancha debería re explotar, ¿no? Hay tres, hay tres, este, elementos muy, muy buenos, muy importantes eh, para mí, ¿no? Eh, Mar del Plata, Selección Argentina es uno, Polideportivo Selección uh -huh. Argentina es uno, eh, la vuelta de Sergio Hernández a la Selección en el Polideportivo y en Mar del Plata. es otro de los condimentos o los platos fuertes que tiene esta presentación de Argentina y en dos lugares donde bueno, son muy queridos, muy respetados y donde tuviste éxitos como, como el Poli y, y el Guerrero en Olavarría y si sale esto de Leo Gutiérrez sería realmente muy bueno y frente a Uruguay ¿no? que eh, independientemente de, de la actualidad, del presente del pasado, del futuro, el básquetbol Uruguay, siempre Argentina Uruguay tiene ese gustito a clásico rioplatense, que, que siempre está bueno, y con la conducción de un argentino en el Banco de Uruguay como Adrián Capelli. Estaría buenísimo, ¿eh? Sí, no, no, la verdad es que a mí si sí me da a elegir equipo para jugar amistoso, en Uruguay, digamos. O sea, Uruguay que juega a la final del mundo cada vez que se presenta, sea un partido amistoso, sea un partido oficial, está está en el ADN de ellos, son... ...tremendamente competitivos... ...no importa el equipo que traigan... ...siempre compiten hasta... ...hasta el último segundo... Eh, ...de hecho es un equipo siempre un poco subestimado... ...en los torneos... ...y siempre da algún batacazo, ...se cae un poquito al final a veces por los planteles cortos... ...que llevan estos torneos que son... Eh, ...una carrera de 100 metros... ...pero... Eh, ...y el equipo que están hablando ar armando para el preolímpico... ...es tremendo... ...con Granger, con Batista... Ya estamos hablando de dos jugadores de nivel Euroliga. Sí, claro. Eh, bien acompañados, eso puede ser poderosísimo. Así que, sí. Por lo menos no sé qué opina que la gente más nueva de Uruguay, pero nosotros que somos veteranos en esto, y yo he visto esas batallas de, de, de, de Marta López, el Corríe, de Peinado, de Mobley, de Sileski, contra la, la Argentina de Rafael y de Gaia, que eran... Era un placer verlo, no había no había un resultado asegurado. Y estamos hablando de un país que tiene tres millones de habitantes, ¿no? Eh, y logra este tipo de milagros, tanto el fútbol, el básquetbol, como el fútbol. La verdad es que es para sacarse el sombrero con los uruguayos. Seguro. Eh, bueno, nos metemos un poquito en, en la actualidad de, de la selección argentina. Eh, ¿En qué momento...? Eh, se encuentra el, el armado del equipo en qué momento, en qué etapa está este, el técnico de la selección argentina Sergio Santos Hernández eh, si hay alguna confirmación si, eh, nada, lo que nos puedas contar siempre es muy importante porque es de tu, es tu palabra que sos el, el referente máximo de la selección en este momento Mira, hay la lista que se presenta en, confer, en conferencia de prensa que seguramente será modificada Eh, porque los jugadores que lleguen a la final de la liga y los entrenadores que, que lleguen a la final de la liga no van a poder estar en el proceso porque ya o sea, todos sabemos que se superpone una cosa con la otra eh, así que en principio hice que esto puede ser una primicia para ustedes la verdad yo no lo sé pero hice algunas invitaciones eh, que lamentablemente tienen que ser invitaciones porque ya... hay un grupo de jugadores que está que se, se tuvo que hacer para llegar a los Panamericanos, no es fácil es un, es un tema de papeleo bastante largo, ya lo hicimos eh, pero bueno pero para entrenar y, pero no solo para entrenar sino aprovechar que, que, que va a haber algunas ausencias y eso nos abre la posibilidad de convocar a otros jugadores eh, que, que bueno Germán va a pasar la lista completa después Germán Weber hablo <coughs> Eh, te adelanto que, que Sebastián González, el entrenador de San Martín de Corrientes, es una de las opciones, que están jugando digamos para, para para reemplazar a quien, si Santander gana la final, si la, la semifinal, si la gana San Martín de Corrientes, obviamente Santander estará con nosotros, si la claro. gana Quinza, vendrá Sebastián González a reemplazar a Santander, eh, y el Tilo Rivero que Peñarol nos estará ayudando acá por lo menos en la parte de Mar del Plata, eh, también con, con el grupo, y después mmm, no me quisiera animar a dar la lista completa, tengo una, una lista de invitados de seis, siete jugadores, pero eh, si, si Germán, eh, bueno, nada, voy a, a decirle a Germán que lo que lo me ponga automáticamente, porque no me los acuerdo a todos, sinceramente, ¿no? los eh, 6-7 invitados te los acordar eh, Y por eso te digo, no quiero dejar afuera ninguno, eh, pero hay chicos, eh, fundamentalmente aposté a, a citar a jugadores altos, eh, eh, está Acuña, el ciclista, está, está... ¿Cómo, cómo? Acuña, el ciclista de Junín, sí. Eh, estaba Landoni pero me han dicho que está lesionado también eh, Alessio uh, también está San Sotera eh, Franco Baldi y, y por eso te digo que no quiero no quiero hacer algo de memoria tendría eh, que confirmarlo pero bueno nada esto se ha hecho una invitación a los jugadores como para que ayuden al equipo a entrenar, pero a la vez tengan también su experiencia a nivel selección argentina que no es poco, ¿no? aunque no, sea aunque por la etapa Mar del Plata eh, así que bueno, estamos en ese tema, esperando a ver cómo se definen, porque obviamente está jugando Quilmes Comodoro también, en Quilmes tenemos dos jugadores, en Comodoro tenemos dos jugadores eh, viendo algunos jugadores que están complicaditos para por algunos temas, algunas lesiones que arrastran y tienen que usar este tiempo para recuperarse o para operarse o para hacer una, un tratamiento, eh, entonces, bueno, viendo cómo podemos hacer para la calle 28, de, de, de por lo menos 20 jugadores entrenando, eh, y para eso hay que esperar que terminen las semifinales. Sergio, se nos acaba el tiempo. Te agradecemos mucho el contacto. Nos estamos viendo Dios mediante hoy a la tarde. Este, bueno, lo mejor para esta etapa de selección te estaremos molestando como hacemos habitualmente. Somos profesionales molestando a todo el mundo, así que. nada no, por favor. Disculpa la desprolijidad de no poder decirte exactamente la lista, pero no estoy en, no, está bien, eh, está bien. con las fotos en la mano ahora porque es el cumpleaños de mis hijos y estamos sentados para hacer ¿eh? para almorzar. Eh, familia y pero ah, en breve si me quedó alguno en el tintero en breve ya lo tendrás confirmado felicidades para los conatos un abrazo enorme chau bueno, chau bueno gracias gracias por llamar a ver. ahí está nos vamos la palabra de Sergio Hernández el agradecimiento para la gente de Tarafa que ya está acá en el estudio con nosotros la del estribu y me voy San Lorenzo casi casi con un pie dentro de la Liga Nacional no es una novedad pero va a traer cola chau AM 570, Radio Argentina.